Contrarreloj iniciamos una nueva temporada con las noticias que busca en el tiempo que necesita. Y como cada segundo cuenta, ahora en un nuevo horario de cuatro de la tarde a siete siete de, de la noche, espere de manera ágil información, música, cine, lo más destacado de nuestras regiones, personajes, cuidado del planeta y estilo de vida. Los esperamos todas las tardes en Contrarreloj de W Radio.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 Una de las canciones más famosas de la banda Casey and the Sunshine Band, Please Don't Go. Esta canción, ¿cuántas veces habrá sonado en la vida, en la historia de la música? De finales de los años 70, yo soy Montoya. Aquí voy a estar hasta la una de la tarde. Tenemos algo más de 50 minutos para programar nuestras canciones. las nuestras, porque al fin y al cabo, todo lo estoy sacando o de Twitter o de Instagram. Y en TikTok también, ahí estoy poniendo unos videos, si quieren, en medio de todo lo que estén haciendo, el plan de este domingo de resurrección final del puente más largo del año. Mañana hay que volver, trabajar. Mañana algunos vuelven al colegio. En fin, mañana regresa todo a la normalidad. Arrancamos así con esta canción y lo que viene en camino es Buenísimo. Alanis m o r i s s e t t e viene Boston, viene Phil Collins, viene YouTube, algo de White Lion para un oyente en la ciudad de Medellín y otro en Pereira que me pidió, creo que hacia el final de la hora estaremos oyendo When the c h i l d r e n Cry. Por ahora, esto es de Van Halen, se llama Can't Stop Loving You. Viene Chicago, You're the Inspiration y luego Close to You, d e Maxi Priest.、Ha! b e l this Brixton Queen, living a life like a basket dream, telling the lies when the truth was clear. I think she knew what I wanted to hear, spinning around like a w h e e l on fire, walking on top i g h of her love's highway. Fatal attraction is where I'm at, there's no escape i n g m I just wanna I'm lying in the midnight.、Eye. Holding you just like a dream. Love is never what it seems when it t u r n and you're holding me. For Time your body's next to mine. Something deep inside of me wants to love you e n d l e sleep. s y w h n you u t Girl, you don't know how it makes me feel. Es W Radio Colombia, pasando música, éxitos, nada como oír una buena canción, subir el volumen, disfrutarla mientras manejamos en la casa, descansando, haciendo las distintas tareas que trae este último día de la semana. Y entre esas cositas, recordar a esta artista canadiense que. Tuvo una época maravillosa en la década de los 90, ha intentado regresar por ahí. Bueno, me imagino que estará gozando de todo lo que ha cultivado en cuanto a fanatismo en el mundo Alanis m o r i s s e t t e con esto llamado You Learned, una de sus grandes canciones. Thank、you and then stay going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 A Phil Collins con Another Day in Paradise, antes Boston, con Amanda. Phil Collins, que pues, ha tenido un final de carrera musical bastante doloroso,、mmm, luchando contra sus enfermedades, sus dolencias. Y haciendo música, su despedida, por grande que quiso que fuera, pues no fue igual.、Eh, tuvo que retirarse de los escenarios, ahí planteó unas reuniones con Genesis, con sus compañeros de banda, pero al final dijo no más, el cuerpo no me da más, y por ahora disfrutar de su música en la radio, en las plataformas digitales, y aquí estamos. Tratando de recordarlo también con este clásico que acaba de pasar. Yo soy Montoya. Me acompaña hoy DJ Nelson Pacheco. Y entre todos, ustedes haciendo una gran programación. Suelta esta canción que me encanta c o m o arranca. Es de YouTube. Se llama Stop in a Moment. Luego viene Seal con Crazy y algo de REM. Es la música en d o m Radio c o l o m b i a Greatest of the fleet. Musical, bueno, por lo menos viajamos en el tiempo con canciones, en los recuerdos. Y sé que ustedes que están por ahí, es que me están escribiendo muchos oyentes manejando, oyendo música, cambiando de ciudad, volviendo al lugar de origen después de un paseíto. Paciencia, porque a lo mejor el tráfico se pone complejo. Bueno, h a s t a a hora mucha gente está pensando, vámonos después de almuerzo. Bueno, después de almuerzo es ya. Vamos llegando casi a la una de la tarde y ustedes allí. En sintonía. Gracias por esos mensajes, por escribir en Twitter, por escribir en Instagram, en las cuentas de W Radio y en mis cuentas, arroba monto cuarenta, tanto en Twitter como en Instagram. Y en TikTok, arroba monto cuarenta también. Mañana nos encontramos para contrarreloj después de las cuatro de la tarde con las noticias que buscan el tiempo que necesita junto a Rosario Gómez y el resto del equipo. Me voy con un par de canciones. Creo que para mí, Para mí, y sé que a ustedes les van a encantar. Y si hay tiempo, una canción más. Por ahora, esto de Warrant se llama Heaven. En camino, la que había prometido: White Lion con When the Children Cry. Feliz resto de domingo, feliz final de puente, feliz regreso, feliz todo aquí en W Radio Colombia. Look and pretty won't see the fact that it worked, s o u e t t e d in the back. The memories are great, but man, they're really coming back. I don't need to be. おや、oh, yeah. Thank、you Hacer, te invito a que este miércoles 26 de abril me acompañes aquí en Bogotá. Tenemos una cita en el Teatro de la Universidad EAN a las ocho de la noche para que veas de cerca mi nuevo monólogo que se llama Lo que se permite, se repite. Una frase cierta y contundente que resume gran parte de las experiencias de la vida. Consigue tus entradas en mitaquilla.com.co. punto Una invitación de Alejandra a z c á r a t e y W Radio. Nos vemos en las tablas.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 エタスユニオン、アルゼンチン、イタリア、コロンビア、イ nglaterra、メジャー。